de la manta hablamos de algo que ocurrió hace muy poquitos días, eh, la desaparición de un fiscal en Argentina, su cuerpo sin vida fue hallado, el fiscal que había denunciado que Nisman, el fiscal, también había sido asesinado. Efectivamente. Bueno, esta historia empieza en el año 1963, cuando Osvaldo Raffo eh, realizó en Argentina su primera autopsia a un cadáver. En aquel momento Osvaldo tenía 21 años y no podía imaginar que su trabajo de hablar con los muertos para que le contaran qué les había pasado en los últimos momentos de su vida le llevaría a abrir a 20.000 personas durante los siguientes 56 años. El trabajo de Forense se convierte en muchas ocasiones, lo comprobaría con el paso de los años, en el de un investigador que encuentra las pistas que la policía no tiene forma de descubrir por otros caminos se hizo famoso en su país por muchos casos de muertes extrañas que resolvió gracias a su pericia y experiencia hubo un caso en el que su fama trascendió al mundo entero había en Argentina un fiscal independiente, Alberto Nisman que tiró de los hilos de uno de los crímenes sin resolver más importantes de la historia el 18 de julio de 1994 un salvaje atentado contra la sede de la asociación israelí AMIA que costó la vida a 86 personas siempre se sospechó que Irán estaba detrás pero nunca se pudo demostrar Pues bien, Nisman descubrió en 2015 que la presidenta argentina Cristina Kirchner había negociado con Irán diversos negocios a cambio de la impunidad para los terroristas que volaron el edificio. Su descubrimiento convulsionó al país, y más aún cuando el cadáver del fiscal fue descubierto en la casa en la que vivía solo con un tiro en la cabeza. Los foneches del Estado llegaron a la conclusión de que había sido un suicidio la versión que más interesaba al gobierno nadie se lo creyó, no tenía motivos para quitarse la vida así que la esposa del fallecido le pidió a Osvaldo Rafo que hiciera una segunda autopsia su conclusión fue terminante unida a la de otros expertos las pruebas que aportaron llevaron a que el fallecimiento se investigara como un asesinato aunque el día de hoy sigue sin resolverse cuatro años después los acontecimientos se han repetido solo que el protagonista es ahora el forense más famoso de Argentina Con 87 años vivía solo, como Zinsman, y su único apoyo diario era una señora que le ayudaba con, los ta con las tareas de la casa. Una mañana, hace unos días, al entrar se encontró dos notas escritas por Raffo. En una de ellas comunicaba que se había suicidado, porque ya no soportaba más el dolor que padecía. En la otra le pedía a la chica que viera la arma, para no descubrir ella sola su cadáver. Rafo apareció en la bañera con un tiro en la cabeza. La policía cordonó la escena para que nadie intoxicara lo que pudiera ser un asesinato, hipótesis descartada después por los investigadores. En este caso parece claro que ninguno de sus enemigos quería matar a un anciano que ya poco tenía que hacer en la vida de mafiosos y asesinos. Bien distinto al asesinato que descubrió del fiscal Nisman y que le sirvió de inspiración para su propia muerte.